Tal vez te hirieron, tal vez te llamaron un tonto, un estúpido. Pero ¿sabes qué? Eso ya no importa. Tú tienes que vivir el presente, que es lo más importante. Y tú puedes volar libre. A ver, levanta tu mano conmigo. Vamos, todos. なめもりゃでたさと、いって dice、デジャメンタル、 「そうしたらどうだ?」 よし t Bye. Más lindo de todo es saber de que Él me ama. Y a veces yo no comprendo por qué mis días se oscurecen o por qué mi sol no amanece. Pero yo lo único que sé es que Él me ama, y eso para mí me hace desear querer seguir viviendo.